Vuelve ahora junto a mí de nuevo, libérame de este dolor, todo cuanto mi espíritu anhela que sea saciado, sácialo y sé mi aliada.